En punto de la 1.40 de la tarde, en un salón iluminado por la multiculturalidad que esta conferencia trajo a México, dio inicio a la clausura oficial de la 17 Conferencia Internacional sobre VIH-Sida. Con los retos y desafíos del pasado, nuevas esperanzas y a la voz de Acción Universal ya concluyó una semana de conferencias, reflexión y acciones en torno a la pandemia del VIH, donde el pronunciamiento general fue porque ha llegado el momento de la prevención universal, el respeto a los derechos humanos y el final del estigma y la discriminación para las personas que viven con VIH y Sida. interrumpiendo En vida en dos ocasiones, la primera por la red mexicana de trabajadores sexuales en la Ciudad de México, que exigía respeto a sus derechos y distribución de antirretrovirales, y otra por organizaciones de diferentes partes del mundo, en demanda de vivienda digna para personas con enfermedades relacionadas con el VIH. Los encargados de clausurar esta conferencia que tuvo lugar del 3 al 8 de agosto en la Ciudad de México fueron Casachkine, director ejecutivo del Fondo Global, Julio Montaner, el nuevo presidente de la Asociación Internacional de SIDA, Pedro k a n expresidente de la Asociación, Luis Otto Ramírez, copresidente de la Asociación Internacional de SIDA, Carlos García de León, representante de la comunidad gay, Rodrigo Olin, de la Organización AVE de México, Jennifer, representante de las mujeres transgénero, y María Elena Ramos Rodríguez, activista de la ICW. Ramos Rodríguez reiteró que los Gobiernos del mundo tienen una deuda muy grande con las mujeres y demandó a los países de América el establecimiento de políticas migratorias en el marco del respeto a los derechos humanos que garanticen el acceso universal a la prevención y atención integral. Tras dos horas de escuchar los nuevos retos y la declaratoria oficial, el centro b a n a m e x comenzaba a quedar vacío. La diversidad de culturas poco a poco se desvanecía entre los pasillos y daba la bienvenida a la decimoctava conferencia internacional sobre VIH-Sida que se celebrará en el 2010 en Viena, informó Miriam González de Radio Ciudadanos. Noticias y más noticias, presentan la d e c i m o s é p t i m a conferencia sobre VIH-Sida.